Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta con Rosmar Alonso. Saludos, son las nueve en punto de la mañana. De este lunes 10 de mayo iniciamos la primera semana sin el estado de alarma en el país y por tanto sin cierre perimetral de la Comunidad Valenciana que ha llegado hasta aquí con la tasa de contagios más baja de todo el país, Yelche con los hospitales vacíos de pacientes críticos por COVID. Ayer domingo fue un día de muchos encuentros tras levantarse el cierre perimetral y a diferencia de otras comunidades, la nuestra no vivió los desmadres ni los botellones nocturnos ...el sábado por la noche... ...aquí el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia... ...ha avalado la propuesta del Gobierno del Botánico... ...de mantener el toque de queda... ...desde las 12 de la noche hasta las 6 de la madrugada... ...hay otras restricciones como la de limitar las reuniones... ...en terrazas y espacios privados hasta un máximo de 10 personas... ...y restaurantes y locales de ocio podrán cerrar... ...una hora y media más tarde a las once y media de la noche... Son medidas que ya han entrado en vigor hasta dentro de 15 días y, mientras tanto, la vacunación continúa. Esta semana se espera vacunar a los mayores de 60 años acabar ya con esta franja de edad, ya que a partir del próximo lunes, eh, 17 de mayo, en IFA, comenzarán a citar desde la Consejería de Sanidad a los mayores de 50 años. Concretamente, empezarán por los de 55 años. Hoy en nuestro programa La Glorieta, en unos minutos, repasaremos la actualidad local con la entrevista a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Quisol. Seguiremos con la tertulia deportiva de los lunes, eh, con Paco Gómez y José Antonio González. Y acabaremos eh, pues, con, la con la ronda de noticias, donde repasaremos eh, la actualidad local del fin de semana y daremos también algunas pinceladas de lo que está ocurriendo en el día de hoy con las previsiones informativas. Pero ahora queremos comenzar pues, con la música que va ligada a la poesía, recordando al gran poeta José Manuel Caballero Bonal, falleció ayer a los 94 años de edad. En 2012 recibió el Premio Cervantes, el más destacado de las letras españolas, con la palabra más tuya, musicado por Aute, iniciamos hoy La Glorieta. Con una mano escribo y con la otra abro las páginas de un libro. Aquí está la palabra que busqué tantos años. Ik kan het niet meer precies repeteren, impunemente ahora. Mientras leo tu nombre, siempre vivo en el piadoso mármol. Abel Martín, Juan de Mairena, conmigo estáis oyendo. La pócrifa verdad peregrinando por las abiertas páginas de un libro lejos y al, de los muros hostiles que circundan las letras de la fe latino más libertad de hoyur piedras sonoras de las simpas violetas se puncraren dejo caer sobre la tierra calladamente la palabra Con una mano escribo Y con la otra abro 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 Y seguimos ahora con más música, con Rosalén, quien nos presentó hace unos meses su canción con la que celebrar el paso del tiempo en nuestros cuerpos. En definitiva, otro tema con el que celebrar la arruga, Porque a todos nos atan a unos cánones de belleza de eterna juventud, injustos e irreales, según Rosalén. Hay un surco nuevo en mi frente Nuevas manchas en la piel. Es por todo lo que me sorprendo, porque busco el sol hasta en invierno. Es porque mi cuerpo.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 Restaurantes y el ocio infantil más top. Dialoga a tu nuevo destino. Próxima parada, la Destino Oasis. Descúbrelo en ctlalyub.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 11 minutos de la mañana y aún nos cabe más eh, clásicos en la música seleccionada para el día de hoy. Vamos con los Beatles, con Come Together. Lo compuso John Lennon en el 69 para todo un personaje, Timothy Leary, un psicólogo que fue famoso en la década de los años 60 por experimentar con la droga LSD. Lennon la compuso para la campaña electoral de este psicólogo cuando se presentó a gobernador por California. No consiguió ganar. Este tema, además, fue motivo de pleitos judiciales por plagio de la editorial Chuck Berry y la BBC Llegó a censurarlo por sus referencias a la droga. A pesar de todas estas polémicas, Come Together sobrevivió y se convirtió en el número uno de las listas musicales. Thank you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 ...101.4... Teleelch Radio Marca... ...La Glorieta... ...con y Alonso... ...pues hemos llegado a las 9 y 19 minutos de la mañana... ...y comenzamos la primera de las entrevistas... ...lo hemos anunciado al principio de este programa... ...vamos a repasar la actualidad local... ...y lo hacemos con la portavoz... ...del Grupo Municipal de Ciudadanos... ...Eva Quisol, quien se encuentra con nosotros... ...muy buenos días Eva... ...Hola, buenos días... Bien, pues hoy es un día importante. Iniciamos una semana sin toque de queda. Y se lo pregunto personalmente, Eva: ¿ha sido el día de ayer, después de que decayese el estado de alarma, un día de encuentros para su familia? Porque también eh, de lo más destacado en la comunidad valenciana es que ya no tenemos ese cierre perimetral. Bueno, pues eh, todavía no, todavía no. <risa> Calculo que en un par de semanas nos desplazaremos. Yo tengo familia en Almería. Así que, que en breve me imagino que iremos a visitar a la familia. ¿Y cómo ve usted que hayamos llegado hasta aquí con una de las eh, tasas eh, de contagios, una no, la más baja del país, la Comunidad Valenciana? Bueno, yo lo, lo veo de una forma muy positiva. Lo que pasa es que asustan las imágenes que hemos estado viendo durante el día de ayer, ¿no? de, de la noche del sábado al domingo en diversos municipios de todo el territorio nacional, que parece que a la gente se le, se le olvida ¿no? lo que ha estado pasando. Yo creo que tenemos que ser muy precavidos y no olvidarnos que haya finalizado esta, el estado de alarma no significa que el virus haya desaparecido, el virus sigue estando ahí. Las posibilidades de contagiarnos eh, cada vez son menores porque hay más gente vacunada, pero bueno están ahí, con lo cual pues hay que tener precaución y no, pues no tirarnos a la calle como veíamos el otro día, porque al final eso no beneficia a nadie. ¿Esto significa que Ciudadanos apoya la decisión del Gobierno del Botanic de mantener las restricciones, ese toque de queda? A ver, nosotros lo que creemos, yo creo que, que ahora mismo es necesario ese balón de oxígeno para determinados negocios como la hostelería, el ocio nocturno, etcétera, ¿no? Eh, sí que luego lo que yo hago es el llamamiento personal a todas aquellas personas, pues que, que yo sé que todos tenemos muchas ganas de salir, de viajar, de divertirnos y lo podemos hacer pero siempre con, tomando esas medidas de precaución, ese distanciamiento, eh, el uso de mascarillas, que aunque estemos vacunados, aunque hay mucha gente vacunada, eh, pues bueno, Hay que seguir usándolas, lavado de manos continuo, etc. Yo creo que todo es compatible, sí que es verdad que la hostelería necesitaba ese, esa salida, quizás las once y media sea un poco justo, pero bueno, son dos semanas lo que se ha dado ahora, vamos a ver cómo evoluciona y siempre vamos a actuar de una manera pues, precavida y, y con cuidado y respeto hacia los demás, sobre todo. Pues hablemos ahora de, las, de los temas que, que nos han ocupado durante este mes de mayo. Uno de los principales, el Palacio de Congresos Ciudadanos, ¿qué dice eh, después de comprobar que Carlos Mazón, el presidente de la Diputación, ha anunciado la construcción de otro centro de congresos en el puerto de Alicante? Desde Ciudadanos la semana pasada ya lo, yo ya lo denuncié, yo ya dije que consideraba que el hecho de que todavía no se haya empezado ni a elaborar ese proyecto, eh, pues la culpa la tiene el bipartito en estos momentos. ¿Y por qué? Pues porque no se ponen de acuerdo, o sea, el, el equipo de gobierno ha decidido que tiene que ser una ubicación muy concreta y muy específica y luego hay muchísimos entes sociales que están pidiendo que se barajen otro, otro tipo de ubicaciones y el alcalde dice que no, que tiene que ser ahí, entonces ahí está el punto de, de discordia ¿no? entre la diputación y quizás el ayuntamiento y el hecho de que no avance ese proyecto, el diputado de infraestructuras de, de la diputación que además es compañero de Ciudadanos estuvo explicando el otro día, además estuve en una reunión con él y él decía que el proyecto está abierto, que el expediente está abierto a expensas de que se decida cuál es la mejor ubicación, de hecho ya se hizo un estudio también en la universidad, en la UMH, en la que asistieron diferentes agentes sociales, grupos políticos, etcétera, en el que se estaban valorando las posibilidades, los pros y los contras de de lo de establecer de que se construyese que se construyese en un, en una ubicación o en otra y cuáles eran los beneficios de cada una y, lo, y, lo, y los prejuicios. Lo que pasa es que, bueno, pues el alcalde está empeñado en hacerlo en Carrús y de ahí no sale, y entonces ahora lo que hace es responsabilizar a la diputación y culparla diciendo que nos vamos a quedar nosotros sin centro de congresos para que lo tenga Alicante cuando eso no es cierto. Yo creo que son compatibles que van a ver Si hay acuerdo, van a haber dos centros de congresos en Elche y en Alicante. No tiene nada que ver una cosa con la otra y que el alcalde también tendrá que tomar decisiones y reunirse y hablar y dialogar. La verdad es que sus declaraciones son importantes porque usted lo ha dicho. Eh, Ciudadanos gobierna con el Partido Popular, eh, la Diputación Provincial. Dice que su compañero en la reunión que mantuvo les aseguró Que la inversión prometida en Elche está garantizada, que se va a construir un centro de congresos. Claro, él me dijo, nosotros el expediente lo tenemos abierto, estamos a expensas de que, de que esa ubicación se decida, en ningún momento ha dado de lado la diputación a construir un centro de congresos en Elche, ni ha, de, ni ha desistido de ese proyecto, ese proyecto fue un compromiso de la diputación con Elche y ese compromiso sigue estando, lo que pasa es que todos sabemos las disputas que han habido durante mm. todo este tiempo entre el alcalde Y la Diputación, precisamente, por la ubicación. Bueno, y en el, entre el resto de partidos de, de la oposición. Ese expediente está abierto, pero a la espera de que, según sí, sí. usted, que se ponga de acuerdo el bipartito de, del, del Ayuntamiento de Elche. Pero, ¿qué pasa con ese informe de la Universidad Miguel Hernández? ¿Está ya terminado? Bueno, de ese informe no sabemos nada. yo, yo eh, Sí que es verdad que nos reunimos. Me imagino que estarán finalizándolo porque hubieron varias sesiones eh, también con la pandemia pues, se ha complicado todo ¿no? y yo creo que esto fue en verano la sesión que tuvimos, la que tuvimos los, algunos grupos con algunos agentes sociales y me imagino que ese estudio estará prácticamente finalizado y a expensas de, bueno, pues de, de su lectura y de su presentación a, tanto a la Diputación como al Ayuntamiento. ¿Y es cierto lo que dice el alcalde, que eh, la diputación está priorizando el centro de congresos de puerta, del puerto de Alicante? Yo considero que no. Yo considero que si sí, en Alicante eh, esas disputas que están habiendo aquí en Elche no se han tenido porque desde un principio ha habido acuerdo entre, entre ambas partes, entre el ayuntamiento y la diputación en la ubicación y cuál es la mejor manera y el mejor proyecto para Alicante, bueno, pues se ha hecho ese anuncio y se va a avanzar en ello. Pero eso no significa que porque se vaya a hacer el el Centro de Congresos de Alicante, el del de Elche, se helado. Desde mi punto de vista y de la información uh -huh. que tengo yo. Pues desde de su punto de vista y con la información que tiene de sus compañeros de gobierno, eh, ¿cuándo se podrá avanzar en el Centro de Congresos de Elche? Bueno, eso ya, eso ya no lo sé. Eso ya me imagino que tendrán que intentar retomar las relaciones. Ahora supongo que el alcalde después del anuncio que del del nuevo centro de congresos de Alicante, pues habrá intentado habrá se habrá puesto en contacto con la diputación y estarán pues en conversaciones para ver cómo avanza el tema. Lo supone, no lo Lo sabe. supongo, no lo sé, lo supongo porque ya el alcalde ha dicho que iba a requerir a Carlos Mazón para que no dejara a Elche sin sin ese centro de congresos. Bien, así está el asunto del centro de congresos y hay otro tema también que se ha producido y es importante por lo que va a suponer para el ayuntamiento y para las arcas municipales y es que la ley del palmeral que se está tramitando en el SCORS va por primera vez a asumir la financiación el, el gobierno valenciano asumirá por primera vez la financiación del palmeral se ha comprometido la Consejería de Hacienda a financiar el 50% del palmeral. ¿Qué valoración hace de esta noticia cuando salió? Bueno, todo lo que sea recibir financiación, ...en las circunstancias en las que nos encontramos... ...y con la entidad que tiene y la magnitud que tiene el palmeral de Elche... ...es bueno, lo que pasa es que yo no sé si con ese 50% de financiación... ...vamos a tener suficiente... ...lo que sí que es cierto es que hemos tenido que externalizar... ...la poda de palmeras y muchísimos servicios... ...porque el ayuntamiento no ha podido asumirlos... ...y es una pena que teniendo un patrimonio de la humanidad... ...de las características como las que tenemos con el palmeral... ...nos encontremos con las situaciones que encontramos en muchísimos huertos... La poda se realiza, pero luego los restos de poda se quedan meses y meses en los huertos. Hay huertos que, que son eh, eh, nidos de basura, porque al final eh, no, no hay suficiente personal para, para hacer frente a, a esa limpieza y a ese cuidado de los huertos. Y bueno, luego con ese reconocimiento de los palmereros también que se hace en esa ley, pues a ver si, si se le da un empujón ¿no? a un colectivo que es, muy, que es pequeño, ¿no? Y, y desde el ayuntamiento pues, se potencia también el oficio de palmerero, que es un oficio tradicional en Elche y muy necesario, porque si no, ahora mismo con la plantilla de palmereros que tenemos, no tenemos suficiente como para, para ocuparnos de todo el palmeral histórico de nuestro municipio. Ustedes tienen representación en el gobierno valenciano, y por lo sí. tanto, eh, las enmiendas que se han presentado a sí. esta ley del palmeral por parte de Ciudadanos están incluidas. Sí, se, se han presentado enmiendas y están incluidas, ahora habrá que debatirlas. Eh, nosotros hemos quedado con claro. los compañeros en que nos, trasladan, nos trasladarán los resultados. Cuando haya que debatirlas probablemente nos acercaremos a Valencia y luego trabajaremos con ellos. ¿Y ustedes eh, en las enmiendas ¿qué, qué aportan, qué palmeral quieren? Bueno, nosotros queremos un palmeral, eh, un palmeral que sea un palmeral abierto, en el que no sea restrictivo, como se decía, pero que sí que se respete lo que tenemos. Que se permita en esas casas de campo, pues que se permita esas construcciones, como sea, esas, eh, ese destino, como se dijo, no, en un principio, que por lo menos se pudiesen utilizar como hoteles rurales y modificar el estado de los mismos y que se potencie tanto el dátil, que es muy importante, como la palmera, porque es que estamos hablando de la palmera y olvidamos siempre el fruto de, el fruto de la misma, entonces yo creo que también es, es, es eso importante. Nosotros hemos hablado con algunas asociaciones, han estado en contacto con los diputados que están llevando el asunto ahí en las Cortes y bueno, esperamos que las negociaciones… yo creo que esto es un tema importante que nos interesa a todos, yo creo que aquí no tienen que haber eh, fisuras, creo que debemos defender todos, entre todos, lo que es lo nuestro. y entonces me imagino que esas enmiendas, sobre todo las que vengan de Elche y de asociaciones ilicitanas, deberán de ser atendidas por parte del Consejo, que al final ellos pues, tienen conocimiento de lejos, pero los que lo, los, los que lo conocen de cerca son los que, las asociaciones que han sido invitadas a esos debates, que han habido muchas asociaciones desde Elche que han uh -huh. debatido allí. Pues eh, Eva, también, aparte del debate del Scars Valencianes, eh, regresamos aquí porque en la Junta de Gobierno se han aprobado algunos acuerdos que tienen que ver con la movilidad, eh, de nuevo, el último fue el de recuperar un huerto, el huerto de Rastroi, en la, el barrio de la Zapatillera, para que es zona verde recuperarlo porque ahora es un aparcamiento en superficie. Pero ya hay quien se ha quejado de que ahí van a suprimir muchos, un centenar de aparcamientos en superficie sin que el equipo de gobierno haya dado alternativa. ¿Ustedes ven bien que se recupere ya ese huerto de Rastroy sin la alternativa del aparcamiento? Yo creo que puede buscarse esa alternativa del aparcamiento y recuperarse el huerto del rastro yo vivo en la zona, es la zona de, en la que vivo yo, en la zona de la zapatillera entonces es una zona eh, que está eh, en la zona donde estaba el huerto del rastro, es una zona que estaba bastante abandonada y la gente sí que pide que, que, se, le re, que se revitalice ese huerto ¿no? y que se le dé vida y que no, los aparcamientos están muy mal, son aparcamientos en, su, en superficie pero están eh, totalmente abandonados, o sea, no son aparcamientos propiamente dichos. son dos solares que se usan para aparcar Entonces, esa alternativa de estacionamiento pues habría que buscarla. El equipo de gobierno es el que tiene que valorar todas esas medidas que está adoptando en estos momentos, eliminando muchas zonas de aparcamiento eh, para sustituirlas por carriles bici, por ejemplo. Además, en esa zona se ha eliminado también otro carril. Y yo creo que tienen que buscar alternativas. Eh, la semana pasada escuchaba que también se planteaba hacer un aparcamiento subterráneo en esa zona. Yo esa zona es una zona complicada, que habían además eh, por ahí habían cuevas. Y un refugio de. Había, estaba el refugio, estaba el refugio. De hecho, yo de pequeña he entrado a ese refugio. Mm, mm. Entonces yo no sé si ahí se puede hacer un aparcamiento subterráneo, no sé cómo estará. Pero lo que sí que es cierto es que eh, creo que se pueden compatibilizar las dos cosas. Y el equipo de gobierno tiene que pensar y tiene que analizar lo que está haciendo con el desarrollo sostenible que está de, de, realizando de la ciudad, eliminando aparcamientos en pro de esos carriles bici que a veces, a veces no son utilizados y bueno pues los que tenemos vehículos y no tenemos aparcamiento pues tenemos que tener claro que tenemos que tener una zona donde aparcar y ya no, so, no solo los, que, los propietarios o los vecinos de la zona es que viene mucha gente que aparca por esa zona mucha gente que viene al centro aparca por esa zona y entonces hay que dar una solución eh, tú no puedes querer revitalizar el centro que la gente venga al centro a comprar venga al centro a salir, a tomar algo y luego no tengan donde aparcar y ahora, y ahora con esto bien pero cuando nos corten los puentes que el acceso se restrinja y solo esté permitido para que accedan familiares y, y propietarios de viviendas de la zona, todavía tendremos ma mayores problemas, porque entonces la gente no querrá venir, se irá a otros sitios donde tengan capacidad de aparcamiento. Precisamente todas esas restricciones están incluidas en un plan de movilidad urbana. ¿Ustedes ya lo tienen? El plan de movilidad urbana se nos dio... Hace tiempo en una comisión, en una mesa de movilidad, bueno, se nos presentaron las, las líneas básicas, estaba pendiente de aprobación y, hay, y de ahí es de donde se está haciendo todo lo que se está haciendo en el momento actual por parte de, de Compromiso, en este caso, que es el que lleva la, la concejalía de movilidad. Estamos viendo, estamos viendo carriles bici que han eliminado, por ejemplo, carga y descarga en la zona de José María Buc. Por culpa del carril bici, hay accidentes día tras día de personas que al cruzar la acera se, se tropiezan con los volardos y han habido tres o cuatro accidentes por aquella zona, precisamente por la zona de José María Buc, eh, pues porque la gente, pues porque están mal, mal pintados los, los pasos de peatones, porque no se dan cuenta que hay un volardo en el suelo, porque están en el suelo y son del mismo color del asfalto y no se dan cuenta. Luego, los establecimientos, la mayoría de ellos se quejan de que no tienen zona de carga y descarga y tienen que apartar muy lejos de, de los negocios los que van a descargar y sometiendo también a aparcar mal y que venga la policía y te sancione por estar mal estacionado, cuando un requisito fundamental y además una petición de todos los comerciantes de todas las zonas es que se establezcan más zonas de carga y descarga y eso lo tenemos claro y eso fue un compromiso además de compromiso a la hora de eliminar aparcamientos, que cargas, zonas de carga y descarga se iban a implementar y no hemos visto ninguna, todo lo contrario. Entonces, yo siempre lo digo, la, mo la movilidad eh, el respeto, en las, la, en la ciudad amable con las personas, con los peatones, con las bicicletas, es muy compatible con los propietarios de vehículos, los vehículos no tienen por qué desaparecer, pero se les, hay que dar alternativas, si se quitan aparcamientos hay que dar una, una alternativa que sea suficiente para que esos vehículos que quieren venir a Elche uh -huh. puedan estacionar. Pues el problema de la falta de aparcamiento también se traslada al mercado provisional. Los placeros, entrevistamos el pasado viernes a la presidenta de la Asociación de Placeros y ella, pues, realizaba la siguiente valoración y es que decía que, vale, que el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo para rescindir el contrato de la partisa, ellos no van a, valorar, a valorarlo porque ellos tienen firmado un contrato con la partisa, con lo que tendrán que esperar a ver qué hace la empresa pero lo que sí que saben es que en donde están, en el mercado provisional, pues hace falta aparcamiento, porque no lo hay. ¿Ustedes, ciudadanos, consideran que ese mercado provisional, su ubicación es esa? ¿Debería ya convertirse en definitivo? Yo no sé si debería de convertirse en definitiva o no. Yo lo que sé es que hay que dar una solución al antiguo mercado central y una vez que se dé solución al, al antiguo mercado central habrá que decidir. ...los placeros que están en el mercado provisional... ...si ese mercado como anunció hace un año aproximadamente el alcalde... ...se va a quedar como mercado definitivo... ...habrá que dar eh, solución como bien has dicho de aparcamiento... ...y bueno pues eh, adecuarlo a un edificio... ...que se va a quedar de una manera definitiva ¿no?... Lo que no, es, ...lo que no es de recibo es que al final... ...el equipo de gobierno porque decidió en un momento dado... ...que ese mercado no era el que quería... ...no era el proyecto que quería... Eh, vaya buscando siempre eh, las triquiñuelas necesarias para que le den la razón, porque el Consejo Jurídico Consultivo le da, le da la razón, pero de una manera que no, es, eh, que no tiene fuerza de ley, porque no tiene carácter vinculante, él dice que, bueno, pues que, que pueden resolver el contrato, ¿vale? que en el caso de que hubiera que indemnizar, estaría... ...habría que indemnizar por ese 3% o un lucro cesante... ...que no, sabíamos, no sabemos al final en qué se cuantificaría... ...porque estaría pendiente de cuantificar... ...y eso lo tendría que cuantificar a parcisa y bueno y entonces eh, el, el problema está ahí el problema está en que el equipo de gobierno se agarra a un clavo ardiendo se agarra a unos informes que, que son que no son vinculantes para nada y entonces habrá que esperar al el paso que dan los placeros que ya se están rearmando otra vez y están empezando a moverse y la propia parcisa la propia concesionaria porque tiene mucho que decir y yo me imagino que irán a juicio esto se prolongará en el tiempo habrán unas indemnizaciones habrá que pagarlas además ya de hecho el, el informe ya reconoce como mínimo un 3% y luego lo que se determine porque yo considero pues, que a partir de esa decidirá reclamar ese lucro cesante que es esa, ese importe, esas ganancias que va a dejar de perder eh, en el, si se cierra y lo que tenía planificado que iba a ganar y luego que se va a hacer con esas familias que también es muy importante Claro, eh, por eso Ciudadanos, ¿qué propone? ¿Que se resuelva cuanto antes eh, el futuro del viejo mercado central? ¿Y qué propone con el mercado provisional? Que yo, haya aparcamiento, que se. En el mercado, si al final, eh, que no sabemos cómo va a acabar, yo esto es algo que planteo, pero que no sabemos si va a ser así si al final se queda el mercado profesional como mercado definitivo, habrá que crear una zona de, de aparcamiento con esos aparcamientos que tienen ahora mismo en zona azul, no son suficientes, la mayoría de veces están aparcados los propios camiones de los, de, de los placeros entonces la gente que va a comprar, si van en autobús o van andando bien, si no, tienen que aparcar si se, hay que adaptar, el alcalde decía que es que está el aparcamiento ahí, que hay un aparcamiento subterráneo ahí, bueno, pues habrá que adecuarlo habrá que establecer unos bonos, horarios ¿no? Eh, ayuda Y, y, y bonos para esos usuarios que luego no tengan que pagar por, por comprar, de hecho nosotros ya presentábamos el año pasado una moción precisamente para esto, para que los establecimientos las, los aparcamientos, tanto del centro como de las afueras, los aparcamientos privados, crearan esos bonos eh, para los usuarios de los comercios que no tuvieran que abonar el parking, el estacionamiento es como cuando vas a un centro comercial que tienes las dos primeras horas gratis, pues algo así Hablamos de más conflictos eh, que tienen que ver con el patrimonio y es la cruz eh, de los caídos, la cruz de germanías. El Ciudadanos, ¿en qué posición está? ¿Debe mantenerse esa cruz en el paseo de germanías o debe suprimirse, como ya ha anunciado el bipartito? Yo creo que esa cruz, hoy por hoy, en Elche, eh, no ha generado Tanta polémica, ni por una parte ni, como, ni por otra, eh, ni ese rechazo que se plantea por parte del equipo de gobierno. Yo creo que la Cruz de los Caídos es un signo de concordia en nuestro municipio, de hecho no tiene ningún, ninguna simbología. Y por lo que he podido ver y lo que he podido leer, es verdad que, que los ilicitanos no tienen ningún problema con esa Cruz y ahora mismo no creen que sea algo prioritario el retirarla. Retirar esa cruz por ideología eh, escondiéndolo tras una reforma de una plaza, pues carece de sentido. Cuando tú creas polémica en algo en lo que no existía hasta que tú lo planteas, eh, pues carece de sentido. Si ahora mismo nadie había pedido, ni, ni, de, ni gente más de derechas, ni gente de izquierdas, ni gente de centro, toda, todos los ilicitanos, los ilicitanos, la gente que vive por la zona, yo creo que lo que lo ve con naturalidad, pues eh, un monumento, yo creo que lo ven como un monumento a la concordia, fíjate lo que te digo, del recuerdo ¿no? de aquellas personas que fallecieron, pero nadie, el, a nadie le ofende, eh, le llega esa ofenda personal de decir, es que esto aquí me molesta, además, yo soy de la opinión de que, bueno, pues las cosas que han pasado, si están ahí, nos recuerdan lo que ha pasado y para que no se vuelva a repetir, pues tampoco están mal. Entonces, Dejando a un lado eso, yo considero que ahora no era el momento porque no se había creado polémica alguna. De hecho, el proyecto en sí, no lleva, por, por lo que se explicó en el Pleno, no lleva consigo explícitamente la retirada de la cruz. Ha sido después, ¿no? cuando se ha ido anunciando, bueno, pues que aprovecharemos y ya que lo remodelamos la vamos a quitar. Pero en un principio no era eso. Pero en el Pleno Ana David no dejó claro que si iban a apostar por retirar esa cruz para cumplir esa memoria de la ley histórica. En el Pleno lo dijo, pero cuando lo plantearon en la, en la comisión y cuando se planteaba en la moción, o sea, cuando se les planteó unas semanas antes, ellos no decían sí si sí o si no. Fue una vez que Vox planteó la moción en defensa de la no retirada, cuando entonces el equipo de gobierno decidió que probablemente la iba a quitar. Yo creo que por parte de los dos crearon la, han iniciado una polémica que no existía. Por parte de Vox... Y por parte del partido, eh, del partido Socialista, perdón. Lo que sí que es cierto es que la gente, yo creo, que no quiere que se retire y lo estamos viendo en la calle. La gente está pidiendo y está diciendo que no entienden el motivo ahora de, de, de retirar la Cruz con la situación que estamos atravesando y con el dinero que hace falta ahora mismo a todos los ilicitanos. Pues lo que sí va a desaparecer de forma inmediata es los antiguos almacenes parreño, un edificio histórico eh, que está situado en la calle Salvador. El equipo de gobierno hemos visto unas discrepancias. Mientras comprometía o proponía comprar el edificio, el PSOE ha dicho, ha desechado esa propuesta de comprar ese edificio para evitar su desaparición y lo que sí que ha exigido a los propietarios después de darles la licencia de derribo es que a través de un artículo de la ley de urbanismo o la normativa urbanística que, que mantengan algo de la planta baja, pero no sabemos eh, si se va a poder mantener porque ese edificio no estaba protegido. Pues ahí vamos otra vez eh, en un supuesto muy similar al que, nos al que tenemos aquí en el centro de Riegos el Progreso. Entonces, no había, no era un edificio que esa fachada no estaba protegida. Recordemos que la, de la parte de atrás sí que estaba protegida, pero esa parte delantera, ¿no? La que da a la plaza. ...de la Constitución, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues se decidió por parte de un grupo... ...denunciar a Patrimonio y de decir que, que no se podía destruir. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos una ley, de, o sea, un catálogo de edificios... ...protegidos, esto que ha pasado ahora nos lo vamos a encontrar... ...cada dos por tres, porque ahora mismo los edificios antiguos... ...están empezando a, a bueno, pues a, a tener esas carencias... ...y a estar en ese estado que es necesario... O, o, ...o su demolición o que los propietarios pues deciden que van a construir viviendas y que quieren tirarlos... ...cuando esos edificios no están protegidos, tú no tienes ningún arma legal para evitar que se, que se protejan o que se derrumben... ...lo que sí que es cierto es que este edificio precisamente es uno de los más bonitos que queda en la, en, en la zona... Y que como ese edificio, si empezasen a, a rehabilitarse ¿no? y se mantuviesen esas fachadas de muchos edificios de ese estilo que se protegiesen, pues eh, tendríamos una, una zona mucho más bonita como estamos viendo en muchas ciudades que, que hay edificios protegidos y que las instituciones les obligan a, tenerlo, a arreglarlos, a, reform, a reformarlos. Pero si ahora mismo unos dicen una cosa y otros dicen otra, eh, los propietarios ya tienen ahí su licencia también para uh -huh. demoler. ¿Ahora qué hacen? ¿Nos encontramos? ¿Judicializamos otra vez el asunto? ¿Nos vamos otra vez? ¿Nos tenemos que ir a patrimonio? ¿Tenemos que irnos a Valencia a que un juez decida si lo podemos tirar o no? Y mientras tanto eh, eh, el edificio se queda en ruinas. Uh -huh. Yo creo que sí que es verdad que es necesario que se cree ese catálogo de edificios protegidos porque, porque estamos en 2021, hace mucho tiempo que no se renueva y, y que se tomen las medidas a okay. todos por igual. Lo que, porque ahí tenemos el uh -huh. progreso que sí. no se hace nada. Y es lo mismo. Pero al margen de su respuesta de que evidentemente se necesita que se actualice el catálogo de edificios protegibles, le he preguntado o le, le he expuesto este tema porque quería saber si le sorprende la propuesta de compromiso de comprar ese edificio a cargo del remanente de tesorería que queda en las arcas municipales de más de 12 millones y medio de euros cuando tenemos la compra del Capitolio que ha estado eh, en, sobre la mesa, que si la, eh, la Universidad Miguel Hernández con negociaciones, que no, que al final parece que no, que si el CEU, que está en estos momentos negociándolo, sí. debería el Capitolio haberse comprado por parte del equipo de gobierno o haberlo intentado. Nosotros también lo dijimos. Yo creo que el equipo de gobierno no debía de haber perdido la ocasión de adquirir ese edificio. Es un edificio muy emblemático, el Cine Capitolio de nuestro municipio, y podría haberse utilizado para multitud de actividades, porque además a nivel cultural yo creo que era un edificio que daba mucho de sí, ¿no? Compromiso, quiere que se compre. Creo que además el Instituto de Estudios Comarcales apoyaba esa decisión, ¿no? Bueno, pues no sé los usos que le querrían dar. Eh, bueno, pues tendrán que ponerse también ellos de acuerdo. Eh, dinero parece ser que hay, ¿no? Entonces, bueno, en vez de dejar perder eh, esos efectivos que tenemos y esos bienes que tenemos en nuestro municipio, que, que nos pueden atraer también mucho turismo, mucha cultura, porque pueden haber exposiciones, se pueden realizar actividades, actuaciones, etcétera. Con lo cual, a la zona ahora mismo en la que está le puede atraer al público, en vez de dejarlo perder y en vez de dejarlo estar, pues bueno, quizás deberíamos de, de centrarnos un poco en salvar ese patrimonio licitano y, e invertir en él. También ustedes han reclamado la inversión en los polígonos industriales, lo hizo en el último pleno. ¿Cómo están los polígonos industriales? Sobre todo el de Carrus. A ver, hablamos de, en, en, ese, en, ese, en esa moción que se plantea, hablamos de todo, hablamos tanto de Carrús como del resto de polígonos industriales. Carrús es el que visiblemente en peores condiciones está, quizás porque es de, de, de los más grandes ¿no? después, del parque, de, después del parque empresarial y nosotros lo que veníamos a pedir era que el, que el equipo de gobierno invirtiera en esa rehabilitación eh, pues de calles, de aceras, de mantenimiento, uh -huh. los contenedores están destrozados, eh, ese, ur ese urbanismo que no existe, ¿no? Porque uh -huh. hay calles, de repente vas andando y te aparece una calle o un callejón eh, llena de, con solares vacíos, abandonados, etc. ¿no? Pues pedíamos ese mantenimiento, pues que hubiesen paradas de autobús eh, más iluminadas, con sus marquesinas, con, con un horario más, más elevado, ¿no? Y luego al resto de polígonos industriales, pues pedíamos lo mismo, porque si te vas a Vizcarra, te vas a, no sé, a, a cualquier polígono que está a las uh -huh. afueras de Elche, a la Marina o donde sea, eh, el transporte público no te lleva, porque sabemos lo que pasa con el transporte a las pedanías, ¿no? Y luego, eh, todo esto viene, pues, porque nosotros entendemos que desde movilidad y desde el ayuntamiento debían de haberse realizado unas solicitudes de unas subvenciones al IVACE por parte Para estos, para estos núcleos, ¿no? para estas áreas industriales que no se hicieron. Entonces, las únicas peticiones que se han hecho por parte del equipo de gobierno, y así lo dijimos en el Pleno, eran ayudas para instaurar carriles bici en la mayoría de los polígonos y así yo creo que no se revitaliza un polígono. Nosotros hemos hablado con muchos comerciantes y nos dicen que necesitan muchas más cosas que un carril bici. Y otro de los asuntos que también han saltado ahora, es que no tenemos mucho tiempo, es ese informe, de nuevo, del defensor del pueblo, del Cindy de Greuges, que vuelve otra vez a reprochar al equipo de gobierno pues, una mala práctica y es que no deben hacer valoraciones de la oposición en las notas de, de prensa. Eh, esto, esas, ¿Esa mala práctica ustedes, desde Ciudadanos, lo, lo han sufrido? ¿Han visto notas de prensa que han, les han criticado a ustedes? Bueno, La mayor crítica ha ido por parte del equipo de gobierno hacia el Partido Popular, eso está claro. Lo que sí que es cierto es que no es la primera ni la segunda llamada de atención por parte del síndico al Partido Socialista. El equipo de gobierno y sobre todo el ayuntamiento cuando habla como ayuntamiento tiene que ceñirse a la actividad del ayuntamiento y no puede hacer valoraciones ni positivas ni negativas de ningún partido porque estás hablando como corporación municipal y esa corporación también la componemos lo, el resto de partidos políticos otra cosa es que el Partido Socialista saque una nota de prensa fuera de la página del ayuntamiento criticando al Partido Popular, a Ciudadanos o a quien quiera pero desde la página del ayuntamiento, que es una página institucional no se puede hacer un uso partidista como el que se ha estado haciendo pero es que el Sindic de Greuges eh, ya ha llamado la atención al equipo de gobierno precisamente por esto También ha llamado la atención al equipo de gobierno porque no da la información suficiente al resto de partidos de la oposición. Eso lo hemos hablado en un montón de ocasiones. Eh, una de las armas principales que tenemos la oposición a la hora de ejercer ese trabajo de oposición precisamente es tener conocimiento de cómo funciona el ayuntamiento. Si tú pides esa información y no se te facilita, no, no te están permitiendo ejercer tu derecho para poder representar a los ciudadanos y fiscalizar la actividad municipal. Entonces, bueno, pues el equipo de gobierno parece que ha rectificado. El alcalde salió diciendo que, que, bueno, que se iban a tomar medidas. Espero que así sea porque lo que no puede ser es que utilices la página del ayuntamiento para, para promocionarte a ti mismo. ¿Y ustedes siguen teniendo problemas a la hora de acceder a los expedientes para estudiarlo? Depende del expediente que sea. Hay expedientes que se pide información que te la dan al día siguiente y otros, otros expedientes y otros que, pues, no. que tardan un poquito más. Y siguen entonces eh, pataleando. Lo único que les queda es la protesta. Claro, hombre, lo que pasa es que nosotros sí que es verdad que al síndic no hemos llegado ayer, pero bueno, al final, eh, si seguimos como seguimos, pues tendremos que acudir. Y por último, la crisis de Ciudadanos, hemos visto otro capítulo más, eh, después de la, de la debacle que, hemos, eh, que ha sufrido Ciudadanos en las elecciones de madrileñas, Hemos visto cómo en Les Cours Valencianes se iban cuatro diputados autonómicos del Partido de Ciudadanos uh -huh. sin dejar el acta de diputados. Esto, y además se iban afines al ex senador de Ciudadanos, Emilio Argueso. ¿Cómo está el partido en Elche? Bueno, en Elche está el partido como estaba hace un mes o hace dos meses. Eh, el hecho de que un diputado o dos diputados decidan dejar el partido eh, pues porque han considerado que la opción política ya no es la que les representa es muy legítimo. Pero también es legítimo que esas actas que las tienen porque representan a un partido y han sido elegidos porque eh, en nombre de ese partido esas actas las dejen. Nosotros cuando firmamos la carta ética para poder ser, ser candidatos, en la carta decimos. Que si en un momento dado o, nos, o dejamos el partido, somos expulsados, etc., el acta deberá de ser devuelta. En nuestro municipio ya tenemos gente que no ha devuelto su acta y esas personas fueron elegidas precisamente porque pertenecían a Ciudadanos. A lo mejor si no hubieran ido en representación de Ciudadanos no tendrían ese acta, por lo tanto ese acta está muy mal utilizada. Yo creo que la ley electoral en ese sentido está muy mal. Ahora mismo el acta es personal, pero en realidad el acta le pertenece al partido. Es como si yo me canso de mañana de Ciudadanos y digo que me voy, pero me quedo en el ayuntamiento. Yo, yo estoy aquí porque, estoy porque fui elegida por Ciudadanos. Independientemente de ello, como he dicho antes, cada uno es libre de tomar sus decisiones y de en cada momento decidir lo que hace o deja de hacer. El partido está pasando un momento muy difícil y muy complicado y eso lo tenemos todo claro. Yo creo que ahora mismo preguntarme a mí por lo que ocurre en Valencia, lo que ocurre en Madrid, es ir demasiado allá, ¿no? Yo creo que, y lo he dicho muchas veces, yo creo que ahora mismo lo principal para mí, lo más importante, es centrarme en Elche, en desarrollar esas, esas propuestas y esos proyectos que se plantearon en la campaña electoral y que llevábamos en nuestro programa, ir haciendo propuestas necesarias y que considero que son buenas para los ilicitanos, apoyaré esas medidas, como he dicho muchísimas veces, que el equipo de gobierno plantee y que considere que son buenas y también votaré en contra cuando considere que son perjudiciales para los ilicitanos. Y bueno, pues Ciudadanos Elche va a estar en ello, va a estar trabajando por y para los ilicitanos y por los problemas de los ilicitanos. Nos puede preocupar más o nos puede preocupar menos la situación en la que está el partido porque es una situación muy complicada, ¿vale? Pero desde, yo, desde, desde mi puesto de concejal ilicitana, no voy a poder solucionar los problemas de Madrid, ni de Barcelona, ni de Murcia. Quizás el partido tendría que haber expresado mejor la situación que había o haber... Eh, analizado bien las circunstancias que nos han llevado a la, a la situación en la que estamos, ¿no? Pero Eva Crisol, desde luego, no va a poder solucionar esos problemas. Eva Crisol intentará solucionar los problemas de los elicitanos dentro de lo que de lo que cabe y dentro de las posibilidades que yo tengo como un concejal en la oposición. ¿Y acabará usted siendo portavoz de Ciudadanos. Todo? ¿Podrá aguantar estos dos últimos o año y medio que quedan? Bueno, Antes claro. de las elecciones municipales. Bueno, claro, esa es mi intención. Yo no me voy a ir a ningún sitio. Yo voy a seguir en Ciudadanos hasta... Yo, yo estoy en ciudadanos yo seguiré en ciudadanos hasta que acabe la legislatura por supuesto y ciudadanos el partido se prepara para presentarse en las próximas elecciones municipales el partido sigue adelante y el partido desde el día siguiente a las elecciones de madrid que recordemos que eran unas elecciones autonómicas que no eran elecciones nacionales continúa trabajando para las próximas elecciones municipales autonómicas y nacionales y bueno pues reforzando su estructura eh, intentando renovar cargos intentando analizar donde ha estado el problema y ahí estaremos los concejales y los cargos institucionales para escuchar a las personas que dirigen el partido y para que ellos nos escuchen también a nosotros. ¿Se han producido bajas? Bueno, alguna, baja, alguna baja, pero tampoco de una manera alarmante. Pues Eva Crisol, aquí ponemos el punto final y le agradezco que haya venido para analizar no solo los temas de actualidad, sino también la crisis de Ciudadanos. Muchas gracias.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 Este martes a las 7 y media de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche a la vez con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Masini Cars, Comercial Persionera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármol. Formas y diseño Restaurante Martino Talleres Hermanos Bri Restaurante Espacio Constru the Pop Restaurante Franja Estadio Juan Agullo Citroën Mudanzas Guerrero Todo Palmera Food Coats 10, Brasería Plaza de las Flores 17, Mercat Central dels, Box Mecánica Reyes Grupo A Plus Caravanas Cruz Estación de Servicios El Supermercados Charter Consum M. Solers El Hogar del Profesional Talleres JJ dinero y material escano. Recuerda, este martes a las 7 y media, en a la Vez en Marcabón. La Glorieta con y Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y después de la entrevista con la portavoz de Ciudadanos vamos con la música porque el actor y cantante malagueño CENET con dos premios de la música al Mejor Álbum en 2011 y al Artista Revelación en 2008 ha iniciado este año apostando por los dúos. Con Vanessa Martín se ha juntado para interpretar este bello tema contigo. Contigo, solo contigo Todo es lo que parece Nada vuelve a ser lo mismo Siempre significa Siempre Contigo he aprendido A no contar con los dedos, a pensar en infinito, a entender el universo. Contigo he aprendido cómo se. Contigo, contigo, contigo, me lo pienso contigo, solo contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, enseñaba a volar con las palmas de las manos tu sabes oh, el escondo tu me sacas la verdad si mirarme a los ojos tú me sacas la verdad Sin mirarme a los ojos tú me sacas la verdad Sin mirarme a los ojos Tuurlijk, ik heb de vraag om te zeggen: ...101.4... ...Tele Elche, Radio Marca... La, la, la. Nuevo supermercado Charter Consum... ...en Elche Parque Empresarial... ...en las instalaciones de Gasolineras El... ...abierto todos los días del año... ...la fabulosa historia... ...de la Rosa y el Jordi... A Cap Vespre... ...Rosa y Jordi estrobaren en el Chardí de Les E ...Ey portaba un libre. ...y entre ves y ves... ...es van llegir bellíssimes històries. historias...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 Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día. Y recicla la caja. Y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido Cuando un reciclas, buen día. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre. ECOEMBES. Generalitat Valenciana. Tu chaunabeu.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 La gloria, Pasan seis minutos de las diez de la mañana y ya estamos preparados para iniciar la tertulia deportiva. Pero antes eh, tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de El la violeta comenzó a las 9 en punto de la mañana con una selección musical y haciendo pues, un recuerdo al poeta, uno de los poetas más destacados de las letras españolas, José Manuel Caballero Bonal, quien falleció ayer domingo a los 94 años de edad. Ya quedan muy pocos vivos de su generación, de la generación del 50. Su poesía, musicada, por otro gran maestro de la música, Luis Eduardo Aute, quien falleció en el año de la pandemia, pues nos ha servido para iniciar el programa La Glorieta. Y hemos continuado haciendo un repaso de la actualidad local, hablando con la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, ...quien eh, nos ha comentado en estos momentos... ...cómo se encuentra esa inversión prometida... ...por el gobierno provincial para la ciudad de Elche... ...la inversión de 45 millones de euros... ...para construir el centro de congresos... ...hemos repasado otras tantas eh, noticias... ...que tienen que ver y que nos han ocupado... ...pues eh, durante este mes de mayo... ...a los eh, medios de comunicación... ...y ahora cuando estamos en la segunda parte... ...del programa La Glorieta... Pues vamos a comenzar nuestra tertulia deportiva, porque el Elche Club de Fútbol también preocupa y ocupa a nuestros compañeros Paco Gómez, a quien damos la bienvenida. Paco, muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, compañeros. Ver, buenos días. Bien, pues, eh, ¿fue ayer o, o el sábado? El sábado. El sábado. El sábado. sábado. Cuando jugó el bueno, Elche, el viernes. Ya es que perdió la noción. Es que mañana vuelva a jugar. ¿eh? Es verdad. Perdió la noción, El viernes. Contra el, la Real Sociedad y no no hubo no hubo suerte 2-0 y además con expulsión. No sé cómo fue el partido. No lo sí, vi. Sí, a ver. Yo creo que estuvo, como... estuvo condicionado por la pronta expulsión. Si sí, ya de por sí era bastante complicado que el Elche pudiera sacar puntos en ese campo contra ese equipo que es quinto clasificado y actual campeón de la Copa del Rey más si a, la, si a los 12 minutos es expulsado uno de los mejores jugadores del Leche, que es Raúl Guti. Una expulsión que podríamos hablar de rigurosa, sobre todo el que entiende de fútbol se da cuenta de que no hay para nada intencionalidad, que lo que está es jugando la pelota, pero sí es cierto que si lo ves a cámara lenta, como al árbitro le llaman para que lo vea a cámara lenta, sí parece roja. A partir de ahí pues el Elche hizo un ejercicio de resistencia absoluto, defenderse bien, juntos, ordenados y aguantó hasta el minuto 71, hasta que llegó el gol de la Real Sociedad y bueno pues ya ahí se acabó el partido. Luego el segundo yo creo que es una anécdota, es el minuto 91, eh, el partido ya está muy decidido, pero bueno, eh, entraba dentro de lo previsible perder ese, ese partido eh, porque bueno, la Real es mucho más equipo que el Elche Club de Fútbol. ¿Y qué juego es el que vimos, José Antonio? Pues ¿Qué elche es el que, el que se vio? El, bueno, la verdad es que el partido que había preparado Fran Escriba o, o la versión de su elche se vio muy poco, porque en el minuto 12 ya quedó condicionado el encuentro con esa expulsión rigurosa que comentaba Paco, yo estoy con él creo que es una acción al final dura pero en la que el árbitro tiene que valorar también la intencionalidad y en este caso Raúl Guti no tiene ninguna intención de, de hacer daño al rival ni, ni de hacer ninguna entrada de hecho es que es una acción en la que hay mucha dosis de mala suerte porque el futbolista de Leche se resbala y sus tacos acaban impactando en la pierna del jugador el contrario, partido muy condicionado a partir de ahí y la versión del Leche que vimos con un futbolista menos durante más de 80 minutos eh, fuera de casa contra un equipazo como es la Real Sociedad, muy superior ya de por sí y en un escenario tan complicado pues fue una versión muy defensiva de hecho es que el Elche no le dio para hacer nada en ataque no tuvo ni una sola ocasión algún acercamiento a balón parado pero ocasiones ninguna el partido prácticamente en ataque fue un monólogo de la Real Sociedad que sí es cierto que el Elche se defendió bastante bien durante varios minutos aunque en otras fases del partido quizá pecó de poca contundencia defensiva eh, pero fue un monólogo del equipo vasco y si no se adelantó antes en el marcador también hay que decir que es por la falta de puntería de, de los delanteros eh, equipo Bueno, en definitiva, un partido muy difícil para el Elche. Ross, eh, a lo máximo que se aspiraba después, sobre todo, de esa expulsión, era al empate y el Elche que terminó perdiendo además de una manera muy dolorosa ¿no? porque lo comentaba Paco en ese minuto 71 con 0-0 el equipo ilicitano estaba defendiendo en esos momentos bastante bien y el tanto de la victoria para la Real llega en un balón parado donde es cierto que tú estás con un futbolista menos pero en la pelota parada siempre se igualan las fuerzas es verdad que hay una buena acción ahí de la Real Sociedad con un bloqueo pero al final es también un error del Elche por eso Fran escriba después del partido se fue bastante enfadado Dado ...en ese sentido, pero... Creo que hay que valorar también el gran esfuerzo físico que hizo todo el equipo jugando con un futbolista menos, hombres como por ejemplo Peremilla hicieron un gran partido y, y a pesar del duro mazazo que fue perder contra la Real Sociedad de esa forma y de quedar bastante tocados después de ese partido porque se veía todo muy negro pues bueno, los resultados de la jornada, el resto de rivales directos de nuevo ha sido una jornada benevolente para el Elche y el equipo licitano sigue más vivo que nunca en la lucha por la permanencia. Por Como lo habéis resumido, creo que habéis presentado a un Elche Club de Fútbol como un auténtico coloso, porque con uno menos resistió hasta el minuto 70. Eso ya eh, dejó, supongo que buenas sensaciones a la afición y a sus rivales. Eh, bueno, supongo eso... que los dejó, pero es verdad que no tuvo suerte. Lo mm. habéis dicho en el terreno de juego contra la Real Sociedad pero tuvo suerte eh, con respecto al, a lo que le ocurrió a sus rivales más directos. ¿En sí. qué situación está ahora? Y bueno, la, la jornada ha sido bastante mejor que el propio <risa> resultado del Elche. Eh, yo creo que mmm, el Elche el otro día demostró que sigue vivo, que sigue vivo, y gracias a los resultados de la jornada, que sigue muy vivo. Porque han perdido casi todos. Perdió el Valladolid, <coughs> perdió el, el Huesca, perdió el Getafe, eh, perdió también el Elche... Y tan solo el Eibar, colista, que estaba defenestrado hace un par de semanas, enlaza dos victorias seguidas y se engancha todavía a la lucha por la permanencia. Y el Alavés, próximo rival del Leche, mañana, finalísima, eh, empató y además en, en, el último, en los últimos dos minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que podíamos haber estado hoy eh, muy mmm, decepcionados eh, con la situación clasificatoria porque si hubiera ganado, por ejemplo, el Valladolid y el Alavés estaríamos a cuatro puntos de la permanencia y estamos solo a uno. Quiere decir uh -huh. que el Elche todavía prácticamente depende de sí mismo. Si mañana le gana al Alavés, va a tener, porque además eso supondría un subidón, no solo en la clasificación, sino anímicamente, si el Elche mañana le gana al Alavés, que es un rival directísimo, yo creo que las eh, posibilidades de permanencia aumentan exponencialmente. Quedarían solo dos partidos. Ahora quedan tres. El de mañana, el domingo y el domingo. Si mañana el Elche gana, va a tener bastantes opciones de salvarse. Si mañana el Elche no gana, va a tener bastantes opciones, muchísimas de descender. Todo se resume en eso porque queda, no hay margen de error ya claro. y quedan solo tres partidos. Pues qué importante ¿no? esa expulsión, porque ¿qué va a hacer Escribá sin Guti? Pues es una baja muy importante, Ros, como, como bien comentas ahí. Pues los sustitutos naturales son eh, Fulu, que además fue titular en San Sebastián, le dio descanso Fran Escribá. A Iván Marcone descanso en la primera parte porque luego a raíz de la, de la expulsión tuvo que recomponer al equipo y, y saltó al terreno de juego para disputar eh, la segunda mitad. Y el otro es eh, Luis Misánchez que también contó con minutos contra la Real Sociedad. Eso sí, no decide Fran Escriba inventarse... Eh, de nuevo a Fidel en esa posición de medio centro organizador que lo estuvo haciendo eh, durante esos primeros 45 minutos a raíz de la expulsión de, de Raúl Guti. Es una baja muy sensible. También lo es la del lateral zurdo Johan Mojica que sigue con esa lesión muscular que sufrió en el partido contra el Levante. Va a ser otra ausencia importante aunque ese puesto está mejor cubierto con José Masánchez que aunque es central zurdo puede actuar en esa posición de, de lateral izquierdo. Y, como ha dicho Paco, es una finalísima en la lucha por la permanencia. Todo lo que sea no ganar mañana en el Martínez Valero a partir de las 8 de la tarde al Deportivo a la vez, eh, prácticamente pues, va a reducir bastante las posibilidades eh, de permanencia para, para el Elche. Vamos a ver cómo, cómo reconstruye el equipo Fran Escribá. Escrivá se ha pronunciado cómo va a reconstruir precisamente el equipo con esa baja... De Guti. Bueno, se va a pronunciar hoy, porque ah, hoy tenemos rueda no de prensa esperáis. previa del, del partido. Tras el choque creo que, eh, bueno, que dijo que valorarían porque tiene, yo creo que tiene ahora mismo tres opciones. Si quiere seguir jugando con un centrocampista de corte más organizador o adapta a Fidel, que no es sí. la primera vez que lo hace, o mete a Víctor, que podría actuar en esa posición, aunque Víctor... Pues la verdad es que está jugando poquísimo desde la llegada de Fran Escribá. Y la otra opción más defensiva sería poner a un centrocampista de corte más defensivo. O sea, un doble pivote, dos jugadores de músculo más que de creación. Cosa que no me casa con el planteamiento de Escribá, menos en casa y menos sabiendo lo que te juegas. ¿no? Entonces yo quizás más apostaría por la opción A o B más que la C. Entonces, bueno, vamos a ver qué decide el técnico ilicitano. Pero bueno, tiene, mañana tiene que poner, si, si es que ya no hay miramientos ya. para el partido del Cádiz, no, mañana tiene que poner lo mejor de la casa, mañana tiene que poner a los 11 guerreros eh, que mejor estén física, anímica y mentalmente. ¿Cómo tiene que estar la afición? Porque Uf. si mañana es como una final, mañana se lo juega, eh, se juega la permanencia por lo que decís, ¿cómo va a preparar la afición o cómo está preparando la afición ese encuentro sin público? Sí, es un partido muy importante sabiendo lo que se juega el equipo yo he visto por ahí también algún eh, movimiento por parte de algunas de las peñas eh, que piden eh, precaución pero sí eh, piden también pues, ir a hacer un pequeño recibimiento al equipo en los prolegómenos del, del partido. Es un encuentro muy importante, ahora mismo los nervios están a flor de piel, lo venimos comentando en las últimas semanas eh, este final de temporada es una auténtica montaña rusa de, de emociones, ganas un partido Parece que sales, encadenas un par de mal resultados y, y te quedas hundido en la clasificación. Eh, lo de mañana es lo más parecido en una liga a una final, insistimos, porque todo lo que sea no ganar, el empate incluso, le puede valer a la vez porque dejas a un rival directo muy tocado a falta ya solo... De, de dos partidos. Hay que plantearlo así, como una final, y hay que, hay que ir a ganarlo. Además, la parte positiva es que este Elche de escriba está fundamentando sus mejores resultados en el Martínez Valero, donde prácticamente ha sacado todos los puntos, ¿no? quitando el empate contra el Betis y la derrota contra el Atlético de Madrid. Así que, eh, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, vamos a seguir confiando. Paco, ¿tú confías en que ah. el Elche va a poder permanecer en primera división? Visto... Ah. Eh, lo que has seguido hmm. durante toda esa temporada. Es que no tiene nada que ver lo que hayas visto hasta el viernes con lo que veamos mañana. Una victoria lo puede cambiar todo. Es cierto que dices, bueno, hay que ganar, sí, sí, pero para ganar hay que llegar a portería, bueno, hay que meter goles. Hay que goles. tener un buen equipo ah. y tenemos un buen equipo. ¿no? no, el Elche tiene el peor equipo de primera división. Vale. No sé si así te lo resumo. Tiene el equipo más barato eh, y si está abajo es por algo. O sea, eso, eso es normal. Entonces, teniendo un equipo más flojo de primera división, yo creo que no está mal el estar todavía vivo y casi casi depender de ti mismo. Por eso te digo que no tiene nada que ver lo que hemos visto hasta ahora. Tiene que ver el cómo salga mañana el equipo, el que le salga el día, el que ponga todo el amor propio, el, el, la cabeza, las piernas, el alma en ese partido. Si gana ese partido, creo que se va a salvar. Si no lo gana, creo que va a descender. Así de claro soy. Tú también, ¿no, José Antonio? si quiere... pierde el partido pues es que se puede perder o empatar, ojo hay dos posibilidades, yo digo no ganar es perder o empatar y para mí eso significa hoyo es que vale. el, el empate no y le vale porque le va, te, le te, vale. te colocarías con 31 puntos, encima ahora el Eibar se ha metido de nuevo en la pelea, que como decía antes Paco parecía que esa plaza ya estaba ocupada aunque el Eibar tiene también un calendario muy complicado, después el Eche tendrá que ir al Carranza contra un Cádiz que no se juega nada pero que es un rival muy complicado, lo hemos visto este fin de semana precisamente contra otro rival directo del Elche, el Huesca, que perdió allí y cierra la temporada contra el Atleti, que es también eh, una, pues bueno, una ruleta rusa de equipo ¿no? que te, te mm. puede ganar, como por ejemplo ganó al Sevilla que se estaba jugando la liga o, o puede perder. Claro. Eh, hay que ganar sí o sí mañana porque si no, a falta de dos partidos es que las balas se acaban. A ver, no ganar he dicho que reduce muchísimo las posibilidades de permanencia, pero si gana los últimos dos, ojo, serían siete puntos de nueve. Con eso yo creo que sí le alcanzaría. Ay, ya no eres tan rotundo. A ver, es que no, quizás no me he explicado no, bien. ¿Sabes lo que pasa? Que cuanto más nos mojamos, más fallamos. Yeah. Eh, eh, hacer cálculos en esto del fútbol vale. es tremendo. Fíjate, ayer Real Madrid-Sevilla, Sí. una decisión del VAR... ...cambia el título de Liga... ...le pitan un penalti a favor del Real Madrid con 1-1... ...y el VAR llama al árbitro y le dice... ...no, no, mira la jugada anterior... ...mira la jugada anterior... ...anula el penalti a favor del Madrid... ...y pita un penalti en contra del Madrid... ...y el Sevilla marca el 1-2... ...y bueno, al final empatan... ...esa decisión pudo cambiar el campeonato de Liga... ...por eso digo que una decisión mañana del árbitro... ...una expulsión... ...lo puede cambiar sí, todo... Uh -huh. ...por eso hacer previsiones es errar casi seguro... ...pero yo estoy convencido... Y tengo fe que si mañana gana, tiene un 70% de posibilidades de, de salvarse. Vamos a los hechos. Eh, ¿Alguno de los dos estuvo en, eh, en el ayuntamiento cuando el dueño del Elche estuvo con el alcalde, José Antonio? Eh, ¿Qué dijo? ¿Dijo algo a la prensa Bragarni? No. No hubo la declaraciones poca, no ni hubo. por parte del alcalde Carlos González ni por parte del propietario del Elche, Cristian Bragarni, respecto al encuentro. Destacar que es el, la primera reunión oficial en el ayuntamiento entre las dos instituciones, entre Carlos González y, y, y Cristian Bragarni. Y en esas reuniones estuvieron presentes también el presidente del club, Joaquín Buitrago, y el concejal de deportes, Vicente Alberola. Fue una charla en la que se habló un poquito de todo, según nos comentaban por parte del club, eh, simplemente era para, para presentarse oficialmente y para presentar también por parte del propietario Cristian Bragarni pues ese proyecto que tiene para el club. Ya era hora de que tuvieran este encuentro oficial, porque hay que recordar que Bragarni, que es el propietario del Elche, desde principios de diciembre de 2019, es decir, que ha pasado mucho tiempo y todavía no se había producido este encuentro. En definitiva, sí que de manera informal eh, sí que pudimos lanzar alguna pregunta al concepto El ...concejal de Deportes Vicente Alberola dijo que... Eh, un pilar fundamental en el proyecto de Cristian Bragarnik en este Elche es la construcción, la creación de esa ciudad deportiva que está haciendo un esfuerzo descomunal, llegó a decir Alberola, y en ese sentido también eh, insistió en que el ayuntamiento y la concejalía eh, van a ayudar al club en todo lo posible. A ver, a ver, eh, ¿tiene mucho interés en construir una ciudad deportiva? ¿Dónde? Total. Eh, ¿Dónde? ¿Cuáles son los terrenos? Eh, no, a ver, eh, está buscando terrenos lo más cercanos al Martínez Valero. Lo primero que intentó Bragarnik era que fueran los que hay enfrente de tribuna, es decir, lo que es esa zona de, de tierra, que son aparcamientos, Aparcamiento, sí. pero eso es un terreno privado. Y por más que lo han intentado con los dueños, ya se intentó en etapas anteriores, lo ha vuelto a intentar Bragarnich y sigue sin, digamos, el dueño de esos... Eh, porque además está dividido, entonces no se ponen de acuerdo y esa zona va a ser muy difícil. Entonces, ¿No se han puesto de acuerdo con el precio? Entonces, no, con el precio no que, que no, que no hay manera de vender. O sea, que no quieren vender. Entonces, eh, el, el objetivo de, del propietario del club, del argentino Baragarnich, es eh, terrenos que estén lo más eh, aledaños, colindando con, con el Estadio Martínez Valero, pero se está encontrando con muchas dificultades y por eso ha pedido ayuda al ayuntamiento, para que haga de mediador y encuentre la manera de buscar unos terrenos que, que puedan ubicar esa ciudad deportiva. ¿Y, ¿Y creéis acertado ese proyecto? ¿Es necesaria esa ciudad deportiva? Totalmente, pero desde hace ya 30 años. La tiene cualquier club. De primera división, todos. De segunda, casi todos. El Elche está en clara desventaja. Eh, de hecho, pues está entrenando en campos municipales prestado. O sea, lo que no puede ser es que un club profesional con la eh, historia y con bueno, pues los presupuestos que maneja ya el Elche, 50 millones de euros, que no tenga una ciudad deportiva propia y que siga pidiendo, pues en este caso, préstamos alquileres con el ayuntamiento eh, para intentar que sus futbolistas, su fútbol futbolista, base... Yo creo que esto, es, esto ya viene de lejos, desde hace 30, 20, se llegaron a comprar unos terrenos en el camino de Castilla Antiguo, en 2006 vino el conseller de Deportes, firmó, se puso la primera piedra, 2006, y aquellos terrenos ahí están, porque faltaba el famoso DIC, que es la... Bien eh, de interés... Exacto. Eh, comunitario. Eso es, pues no llegó, eso fue con Sepulque, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegó y bueno pues se han intentado desde entonces varias operaciones pero... claro porque es suelo que no está para dotaciones deportivas Exacto. había que cambiar sí, y sí pero cuando se, se compró esa declaración de... cuando se compró se tenía la palabra, tanto de, desde Consellería como desde la Alcaldía, de que se daría ese documento. Pues al final, por unas cosas o por otras, no. Y esos terrenos, pues ahí están eh, muertos de risa. ¿En, ¿En manos de Sepulcre o en manos del Elche Club de Fantas? En teoría, en manos del Elche. Pero si te digo la verdad, ya no sé qué ha pasado con esos terrenos. Porque estamos hablando de hace 15 años, uh -huh. 2006. Entonces, me acuerdo perfectamente de aquella rueda de prensa cuando se presentó el Supongo que cuando eh, vendió Sepulcre, igual... Eh, esos yo, terrenos no, no pasaron a Leche. Yo, yo creo que ya no son de Leche. Sinceramente creo que ya no son de Leche porque si no Bragarnitz los hubiera estudiado. Como no tenéis posibilidad de preguntarle al dueño. Claro no no, no se puede preguntar a nadie. Sí, es que <risa> en esta situación en la que llevamos, hombre sí puedes preguntar pero vamos casi nadie te contesta. Pero bueno sí lo, lo indagaremos. Pero está claro que Bragarnitz eh, quiere unos terrenos que estén cercanos bueno, al, al eh, estadio Martín eso de cualquier dice que tiene visión de futuro para Leche. Sí, sí sí sí. O no en primera. No exhibición? no él va a quedar él, va, él, va, a quedarse, quedarse y, él y, va a quedarse y pone el acento también en, en la cantera sí, sí, sí, de hecho bueno, pues el, el filial elicitano ayer ganó y, y podría tener la opción de, de ascender a la cuarta FEF, ¿no? a, bueno, a la segunda FEF, segunda, eso es. que sería una cuarta categoría, sí, ¿no? sí, sí. a la segunda FEF. Eh, los equipos de la base, la división de honor, las féminas están haciendo muy buenas campañas, es decir, que además él últimamente se le está viendo que va a los, a par los partidos, a, a los de, los partidos de los chavales y tal, o sea que cada vez se le ve más implicado sobre todo desde su última vuelta de Argentina y bueno, yo te puedo decir que su intención lo digo porque, claro, la rumorología se, destap, se desata cuando él no habla eh, su intención es seguir en Elche aunque se descienda y mm, digamos, su objetivo es hacer un club cada vez más grande y para crecer necesitas una ciudad deportiva para, con una residencia para deportistas uh -huh. es decir, lo que tiene cualquier club que se precie para que bueno, su cantera sea una cantera importante y redunde en beneficio de la primera plantilla. Pues no hay tiempo para más, eh, José Antonio, Paco, mañana eh, 100% contra la Alaves, no paráis. ¿eh? Tenéis no, sí, un atado sí. gol hoy y un atado gol el, el miércoles. miércoles. exactamente. La verdad es que no paramos porque y esta marcador, semana... Y marcador, por supuesto, mañana. Marcador mañana a las 7 y, y media, el partido es a las 8, mañana marcador a las 7 y media, ahí conectaremos con todo el equipo de marcador para la retransmisión del partido más importante de la temporada, y tanto. al menos hasta el momento. Seguro que luego será el domingo que viene, pero, queda, pero quedan tres partidos, ¿eh? ya no queda mucho más. ¿Empezáis a las ocho y cuándo termina? No, empezamos a las siete y media. A la, no, pero me refiero al partido ¿a qué hora concluya eh, Bueno, ¿cuándo termina Marcador? El, partido, bueno, el Marcador acaba a las diez y media. O sea que Telenit también lo vamos a tener sí, que telenid, mover. Telenit mañana será el... a las 10 menos 10, cuando acabe el partido. Ah, a las 10 menos 10? Sí. Una vez termine el partido. Termine el partido ahí, eh, Telenit 10 menos 10. Sí. Pues muchas gracias por el trabajo que realizáis y por traernos la emoción, porque esto está al rojo vivo. Así es, Ros, gracias a ti. <risa> hasta luego, gracias, hasta Paco, luego. gracias, José Antonio. Nosotros vamos a continuar, no se vayan, porque inmediatamente haremos un repaso a la actualidad.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 Nadie comprende lo que sufro yo Canto pues ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad yo estoy, tonto, me miran y se va, Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mi alma, espejo de mi corazón. Las veces que te has visto llorar, las perfidias de tu amor. He buscado por quiera que yo voy y no te puedo hallar. Para que ofieran tus besos y tus labios no me quieren ya besar. Y tú que entra vez por donde andará quién sabes si qué aventura te andará qué lego estarte mí Ik weet niet waar ik no te en hallar. ¿Para qué niet vinden. Wat moet ik doen als ik als ik je niet kan vinden? Wat moet ik doen Ciento uno punto cuatro, Tele Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 10 y 33 minutos de la mañana y después de la tertulia deportiva vamos con la ronda de noticias. Marga García, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Eh, el sábado por la noche, aquí en Elche no vivimos esos botellones nocturnos que se han vivido en otros puntos del país. Eso sí, bueno, pues a partir del... desde el sábado a las 12 de la noche, bueno, pues ya... Eh, bueno, terminó ese estado de alarma, aunque aquí en la comunidad tenemos ese toque de queda... Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, eso ha permitido bueno, pues es ampliar ese horario de la hostelería, pero sí, como tú dices, aquí no se si vieron esas imágenes como hemos podido ver en televisión en las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, bueno, pues, eh, gente sobre todo jóvenes celebrando esa finalización del estado de alarma con macrobotellones y macrofiestas, bueno, pues en pleno centro de las de las ciudades y seguimos teniendo las UCIs vacías de enfermos críticos de COVID. Sí, a fecha de hoy son cinco las personas ingresadas en los hospitales ilicitanos y seguimos sin pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Mañana tendremos esa nueva actualización de la Consejería de Sanidad, bueno, pues para ver cómo va esa incidencia, recordar que el pasado viernes era de 32 y esperemos, bueno, pues que vaya bajando poco a poco es esa tasa de incidencia y el número de contagios también. Y esta semana, de nuevo, IFA vuelve a abrir sus instalaciones para seguir vacunando y terminar ya la vacunación para proteger sí. a los mayores de 60 años, porque el lunes 17 ya comienzan los de 50. Sí, eso es, el próximo lunes 17 comienzan a vacunar a las personas entre 59 y 55 años. Esta semana finaliza ya la vacunación de las personas entre 74 y 70, mientras continúa la vacunación para las personas entre 69 y 66 en la institución ferial alicantina. Así que, bueno, se siguen cumpliendo, bueno, pues esos, esos compromisos, esas previsiones que, bueno, hace poquito decía el, el presidente de la Generalitat, Chimo y, bueno, esperar a ver si, pues para el mes de junio, bueno, pues eh, las, todas las personas mayores de 50 años están ya vacunadas. En cuanto a las restricciones, eh, tenemos el cierre perimetral que se ha levantado. Las reuniones eh, de seis han pasado a diez personas que se limitan uh -huh. y el horario de cierre pues, se amplía hasta las once y media, porque el toque de queda es a las doce de la noche, Marga, es... ¿Qué previsiones tenemos para hoy lunes? Bueno, pues eh, de previsiones, eh, bueno, pues el Edil de Igualdad Mariano Valera informa sobre unas jornadas sobre el uso del móvil en menores También la Edil de Juventud, Marga Antón, informa sobre actividades eh, en la Semana Europea de la Juventud y también tenemos una rueda de prensa del portavoz junto del uh -huh. Partido Popular. ¿Y dónde tenemos al alcalde hoy? Pues el alcalde hoy no tiene... Bueno, sí, el alcalde hoy está en... Eh, Hay una reunión, ¿no? A las nueve y media había una reunión eh, sí. en... Eh, sí, en había elche, una reunión en el, en, Alicante. en Alicante. Asisten, bueno, pues a un eh, foro con la ministra de ah, Industria, Reyes Maroto, ¿verdad? y posteriormente también asiste pues, a, a una reunión en la subdelegación del Gobierno. Pues habrá que preguntarle uh -huh. si está la ministra de Industria sobre lo, el asunto del calzado, no solo de las ayudas, sino también de los aranceles de Estados Unidos. Marga, pero lo que más preocupa en estos momentos lo uh -huh. tenemos en un punto concreto del CAMDEL. Sí, en concreto en la pedanía del derramador, Bueno, pues debido a una oleada de robos, en eh, bueno, en, en diez días, pues eh, ha habido siete robos en diferentes viviendas de esta pedanía ilicitana. Y bueno, pues los vecinos ya, bueno, pues han dejado claro esa inseguridad que sufren tras los robos y piden, por supuesto, una mayor vigilancia. Se trata en concreto de segundas residencias, donde, bueno, en el momento del robo no había nadie pernoctando y bueno pues eh, tienen el mismo modus operandi rompiendo la tela de las vallas y rompiendo las puertas y bueno pues eh, sustrayendo pues todo lo que encuentran a su paso sí. como maleta, ropa o... Botes de comida. Pues es una información que hemos eh, rescatado precisamente o hemos recuperado o hemos conseguido de los propios afectados porque no sabemos eh, el número total de robos que se han denunciado porque no sale esta información de comisaría uh -huh. ni tampoco de la policía local sino de los propios vecinos y tenemos, tenemos en estos momentos uno de los vecinos afectados. Marga, muchas gracias por traernos esta información. Uh -huh. Eh, de la que nos quedamos para profundizar con Santiago. ¿A quien damos la bienvenida, Santiago? Muy buenos días. Hola, buenos días. Antes, antes de nada, le eh, agradecemos a Marga García que nos haya relatado ese avance informativo. Santiago, ahora nos quedamos con usted. Y concretamente, los vecinos habéis, eh, denunci habéis contabilizado al menos siete robos en apenas... De semana y media en el derramador. Esto les preocupa y esto supongo que ha provocado que ustedes en estos momentos estén pidiendo más vigilancia policial. Pues así es. Nosotros vivimos en la zona del derramador del campo del Che, que es una zona, como vosotros sabéis, campo, campo total. ¿no? Y resulta que hasta la fecha pues nosotros veíamos que en las vallas, en las prillas, se cometían robos porque tenemos amigos. Pero la zona del derramador pues, siempre ha sido como un oasis dentro del campo de Elche, ¿no? Eh, será porque vive mucha gente rural, digamos, ¿no? Pero ahora, con motivo de la pandemia, pues las segundas viviendas, pues eh, hay mucha más... Eh, se ha ido a vivir mucha más población y, pues no sé, seguramente estamos más vigilados, se ve más trasiego de vehículos, se ve... no lo sé. El caso es que en cuestión de diez días eh, nos hemos enterado por lo menos en una zona... ...de unos 500, 600, un kilómetro, digamos, de margen, siete robos, ¿no? Entonces, quieras que no, pues hay un poco de psicosis, eh, tampoco se ve mucha... ...mucha vigilancia policial, eh, vamos a ver, entendemos que el campo de Elche es muy extenso, ¿no? Tiene muchas peranías y es muy extenso, pero de vez en cuando que se pase alguna patrulla... ...pues también está bien, ¿no? Lo que sí. pasa es que de alguna manera eh, eh, creemos, pensamos que, que con motivo de la pandemia... Eh, mucha población de Elche eh, no le hemos venido a, a, al campo, ¿vale? Porque estamos más, no sé más... Pero los robos que se están cometiendo en estos momentos eh, son en segundas residencias, viviendas que no están ocupadas. Eh, o sea, que los ladrones saben que son viviendas que están cerradas. Pero ¿dónde, eh, cu eh, ¿cuál es la hora eh, que cometen esos robos? Vamos a ver, son segundas viviendas que no están, pero a veces sí que estamos. O sea, que es casualidad que a lo mejor... Eh... Una noche no estás, pero si alguna noche estás, ya hay un problema, ¿sabes? O sea que eh, son segunda vivienda, pero por ejemplo, mis hijos habitualmente están allí. Resulta que ese día no estaban, pero podían haber estado. La hora, sobre la una y media a las dos, que también eh, es puñetera casualidad, que es la hora del toque de queda, pero bueno, los cacos no tienen toque de queda. Por lo visto, no hay problema. Y luego, pues, eh, cosas curiosas, pues se llevan eh, aparejos de, de campo. O se llevan comida, o se llevan tazas, o se llevan aceite, que son cosas curiosas. Yo creo que, que son, los cacos, vamos a ver, no son, en este caso, no son profesionales del todo, porque incluso la manera de, de romper las puertas es a base de mazos, ¿sabes? Que, eh, lo que es extraño también es que en la noche no se oigan, o a lo mejor piensas que no, que no es nada, que están medio soñando, pero realmente es así a base de mazos. No son profesionales que te desactivan una alarma o te, ...o te abren con, no sé... Con, ...con método de eficaces... ...sino que es a base de, de golpes... ¿eh? ...o sea que todos los robos... Eh, ...ustedes han visto que... ...las puertas de entrada... ...las, las revientan con mazos... ...es el mismo modo operandi. ...claro, eh, en mi caso por ejemplo... ...la revientan a base de mazo... ¿no? Y... Eh, eh, ...mi vecino de al lado... ...igual, eh, eh, la curiosidad de él... ...es que él tiene una verja automática... ...le hicieron un corte en la valla... ...en la, en la verja, vale... Y, la, y, la, y esta automática, entre tres o cuatro personas, pues la sacaron de la vía y ya la corrieron. Metieron el coche y ancha castilla. O sea que, que el modus operandum no es precisamente de, de ser personas muy profesionales, pero oye, mira, todo vale para los cacos. O sea que Entonces, la, eh, les, les producen más daño por lo que rompen que por lo que se llevan. Por lo que han comentado. Eh, efectivamente. Yo, por ejemplo, a mí me han quitado una tele, me han quitado varios aparatos así, tipo, no sé... Eh, ...de regadío, de, de alargadores de luz, cosas insignificantes... ...pero eh, todo revuelto en eh, eh, las habitaciones, todo por el suelo... ...incluso he encontrado fotografías de cuando yo era soltero... ...o sea que no sé ni dónde estaban, con eso te quiero decir todo. Claro, que, o sea que... que revuelven todos los cajones, armarios, etcétera. Claro, eh, Santiago, y, y, y ustedes supongo que están en contacto todos los vecinos... ...porque eh, si hay vigilancia... Los vecinos, si no hay vigilancia policial, ¿ustedes, los vecinos, no, no, no ven a ningún sospechoso, no ven nada raro eh, bueno, en estos últimos diez días? Bueno, eso es. Eh, ahora, después de haber pasado, eh, nosotros hemos hecho grupos de WhatsApp vecinales, estamos haciendo cartelería para que vean que estamos los vecinos comunicados. Claro, allí también eh, es campo de leche, entonces muchas veces hay, hay temporeros, hay gente que, que va a recoger... Eh, cosas, entonces, o sea, a recoger productos sí. del campo, entonces tampoco, tampoco puedes hacer esa vigilancia porque la gente también va a trabajar entonces pero aún así eh, sí que hemos denotado un coche oscuro que se ha visto en esta zona, en la zona de la ermita que también se han producido robos entonces no sé si será casualidad pero bueno ya. Eh, claro, todo no puedo... esto lo tiene pero... esta información la tiene la policía eh, eh, Santiago, eh, ¿qué, ¿qué cosechas son las que están eh, contratando en estos momentos, en el mes de mayo, temporeros? ¿Cuáles son las cosechas que, están, eh, que requieren a, de temporeros? Sí, Por lo que no, has lo ah, no lo bueno, sé. Bueno, pero... No, no, como bueno, ha comentado ese hecho, que puede ser que coincida en el tiempo… Claro. No, pero vamos a ver, ahí en, ahí en esta zona siempre, he dicho siempre hay, porque cuando no se recoge granadas se recogen, no sé, brócolis, cuando no uh -huh. se recogen naranjas, yo, eh, vamos a ver, no quiero que se me, me interprete, uh -huh. yo he dicho que el, que el control es difícil porque siempre hay gente trabajando, no he dicho otra cosa. Ya, ya, ya. Entonces, vale, hay más trasiego. Claro, uh -huh. pero eso como siempre ha pasado, pues nunca se ha dado importancia, ¿no? O sea, nosotros, de hecho, yo no creo que nadie que vaya a trabajar vaya a, a, luego a quitar nada. Pero por eso que es más difícil, es más difícil que, eh, poder controlar, aún así. Por eso, a partir de ahora, pues ya vemos, oye, que ha pasado un coche verde por aquí, pues mira, eh, esta matrícula, vale. Pues si no pasa nada, pues no pasa nada. Si pasa algo, pues cuando vaya la policía, como ha sido el caso, que la policía ha ido por ahí un par de veces, y bueno, no tenemos quejas porque han ido, han ido las científicas, de eso no tenemos quejas. Nos han llamado varias veces, uh -huh. oye, ¿cómo habéis notado algo? O sea, yo uh -huh. entiendo, lo, lo he dicho antes, que, que el campo de elche es muy amplio y es muy difícil la vigilancia. No sé si el concejal de, que le corresponda a la parte uh -huh. de, de seguridad, pues, pues el hombre podrá hacer más uh -huh. o está superado, eso no, no lo sé. Pero no quiero que se me malinterprete lo vale. que he dicho, Román. Simplemente uh -huh. he dicho que es, campo de che, que es campo del Che y que, claro, va mucha gente a trabajar. Entonces... Uh -huh es difícil el, el control vale claro, no y luego pues, claro y luego también tenemos un poquito la psicosis porque no sé si te acuerdas que hace menos de un año mmm, apareció por ahí una chica muerta a menos de un kilómetro de donde estamos, entonces nuestros hijos por ejemplo o, o no, salían a pasear perrito a dar una vuelta en visita y quieras que no pues ahora ya no es lo mismo eh, lo vemos con otra con otra preocupación vale uh -huh. entonces Están hablando sí, del crimen de la joven Alicia, de la olla claro. que está todavía sin resolver y el asesino está claro. suelto. Y claro, ustedes también claro. temen eh, que eh, este, esta oleada de robos pueda tener algo que ver. Con no, el... yo no sé si tiene algo que ver, eso, para eso está la gente ya, que le corresponde. Desde luego. La inseguridad ah. que antes pues, nuestros hijos o nosotros mismos o nuestros padres ah. podían salir a pasear por allí y ahora pues para salir, pues le dice, pues espérate que me voy yo contigo, o que se vaya mamá contigo, no sé, eh, sí. simplemente así, tampoco vamos a hacer una psicosis de, no sé, como en Estados Unidos, no lo sé, no, a lo mejor no hay que llegar a tanto, pero bueno, de alguna manera es que, que está viendo oleadas, como en su momento hubo en las vallas y en las prillas, y ahora pues parece ser que se ha trasladado un poquito alrededor de del restaurante Núgola, por la parte de atrás, y la, la iglesia, la, la ermita de San Isidro y toda esa zona. No sé si la parte de Daimés también, que está enfrente, no sé si... Pero bueno, más que nada lo que queremos es eso entre todos los vecinos, pues estar un poquito más, más atentos, más atentos en un momento dado, porque es que es eso, son caminos rurales, la gente durante la pandemia pues pasa en bicicleta, ahora mucha gente pasa caminando, o sea que... Es normal, durante uh -huh. la pandemia la gente ha descubierto el campo de Elche y claro. eso también tiene su parte bonita y está bien. Eh, luego, lo que te he dicho de los temporeros, que ya te he dicho por segunda vez que no se malinterprete, pero sigue siendo mucho, muy, muy campo de elche. Entonces, es difícil, es difícil poder llevar un control de la gente que, que puede ir por ahí, ¿sabes? Pues, Santiago, ustedes están haciendo lo que deben, y es organizarse en grupos de WhatsApp y colaborar eh, con toda la información a, con la policía, porque precisamente el viernes tuvimos al jefe de la policía local César Zaragoza y dijo que la oleada de robos que vivió Valverde se pudo, se pudo acabar con ella y se pudo detener a los autores gracias precisamente a esa colaboración ciudadana que se organizó mediante grupos de WhatsApp para, pre, para vigilar y, y, y dar parte de cualquier eh, movimiento sospechoso, de cualquier persona sospechosa que pueda melodear por la zona. Santiago. Suerte y espero que la policía dé con los autores de estos robos. Pues nada, Romario, muchas gracias por ser un altavoz de, de los vecinos del campo, que bueno, a veces, aparte de pagar nuestros impuestos, pues también nos gusta que nos atiendan un poquito, ¿no? porque eh, habría más que hablar, pero bueno, en estos momentos el tema se centra en eso, pero el campo es muy amplio y yo no, yo no voy con un tema político, ¿eh? simplemente es porque eh, queremos tener condiciones buenas en el campo, simplemente esto. Usted está eh, representando a la mayoría de los vecinos de las pedanías que piden, que piden al equipo de gobierno mayor sensibilidad y más inversión porque les tienen abandonados desde hace años. eso es una crítica que se ha visto en todos los debates del Estado sobre el municipio. Santiago, gracias. Muchas gracias. Buenos días. 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 Faltan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana y seguimos en la pedanía del derramador. Ya lo han escuchado ustedes, los vecinos se han organizado, tienen un grupo WhatsApp, colaboran con la policía local porque les preocupa y mucho que desde hace 10 días están entrando a numerosas viviendas. Parece que a las segundas residencias. Hemos hablado con uno de los afectados, Santiago, que ha visto cómo los ladrones han entrado a su casa y le han destrozado la puerta de acceso y se han llevado... ...diversos objetos... ...y ahora vamos a terminar... ...esta noticia con otro de los afectados... ...el último... ...en sufrir el robo ha sido Isidro... ...muy buenos días Isidro... ...buenos días... Eh, ...a usted concretamente... ...¿cuándo le han entrado a robar... ...y a qué hora... ...si sabe... Eh, ...fue por buenos la noche, días. por la mañana... ...y en qué... Eh, ...dónde está su vivienda... El, ...el sábado en la noche me entraron... ...yo me fui a las nueve y cuarto... Y volví a las seis y veinte o por ahí. Y, y en ese transcurso es cuando me entraron. ¿Y por dónde entraron? Eh, me qué, me qué, cortaron qué... la valla. Y me rompieron las tres puertas de acceso a la vivienda. Me las rompieron las tres. ¿Las tres? Ah. Sí, las tres. Las tres. Eh, ¿Y cómo, cómo destrozaron sus puertas? ¿Con palanca? ¿Con mazos? No, con un mazo y una patacabra o algo de eso llevarían, seguro. Porque... Están dol... eh, y una que es de madera Esa pues me la partieron por el medio Madre mía ¿Y qué se llevaron? Isidro ¿Eh, ¿Qué se llevaron? Eh, eh, no, no tenemos cobertura Es otro de los problemas De los eh, vecinos de las pedanías Y es que no tienen buena cobertura No tienen eh, No pueden contar con el wifi Y Es, pues precisamente es lo que reclaman desde hace años, Isidro, creo que le hemos perdido la conexión, no podemos... Yo, seguir. Ah, oh, yo sí. lo oigo bien. ¿eh? Ah, ahora, ahora mismo sí. ¿Qué, sí. Se ha, ¿Qué se han llevado? ¿Los ladrones qué se llevaron? Pues se llevaron unas maletas de mis hijos que tenían allí, unas mochilas, ropa, mantas, chaquetas, eh, botellas de vino, que tenía allí un botellero, eh, bueno eh, voltearon los cajones de las mesitas, de los armarios. Pero, yo qué sé, si volverán o no volverán. ¿Qué quiere que le, qué quiere que le diga? Usted claro. supongo que presentó la denuncia ante comisaría. Sí, que sí él... fue, yo llamé a las seis y media por ahí a la Policía Nacional, fue la Policía Nacional y después fue la científica, a las once y media, a las doce, fue la científica. Uh -huh. Y nada, dice que llevaban guantes y tal. Pues no, se ve que se dedican a lo que se dedican. ¿Pero la policía les dijo que son profesionales? Pues no, pero llevaban guantes, no que iban con las manos eh, limpias. O sea, a ver que, si me no, comprende. Ya, que no dejaron huellas, no encontraron no, no, huellas huella de no, los ladrones. No, no, la científica me lo, me lo enseñó a mí, dice, mira, ve esto, ah, dice, esto es de guantes, esto no es la huella de alquilar de, de, de, lo, de los dedos. Sí. Muy bien, Isidro, sí. eh, reclaman ustedes... Y anoche, uh -huh. Pero anoche bueno, bueno, ya noche pues presenté la denuncia, fui presenté hice la denuncia. Y pues bueno, pues vale, pues de hecho está. Importante que denuncien, porque todos los claro, detalles normal. es información que puede la policía reconstruir los hechos eh, y saber más de cómo actúa esta banda, porque no estamos hablando de uno, sino de varias personas. Sí, sí, sí, de varias. Yo no sabía que esta semana por allí, por mi zona... Por el derramador habían desvalijado de 10 o 12 viviendas. No, le pregunto a los ladrones si, si la policía le dijo que era, esto era autoría de uno o de varias personas, lo que le hicieron pues, en su casa. Allí fueron varios, no, no fue uno solo. Porque Eso tres, fueron de varios. tres puertas rotas. Eh, sí, ¿Qué pasa? Tres de dentro de la casa, la que da de la casa al patio también. Cuatro. y qué pasa ¿Eh, si la rompieron a mazazos por la noche eh, no hay viviendas alrededor está muy aislada hay, su casa no sí que hay viviendas pero claro si van a hablar todas las 3 de la mañana y la gente está durmiendo pues, pues eh, eh, No sé y eso lo pregunté a los vecinos y me dijeron dice pues nosotros no nos hemos entrado de nada uh -huh. Pues, pues no se han entrado de nada, pues no se han entrado de nada, ¿qué, qué, qué, qué le diga yo? Uh -huh. ¿Y ¿Usted cómo se encuentra, Isidro? Eh... Pues yo desde ayer muy afectado, la verdad Claro, es rabia lo que siente porque... Ayer me pegué un día y hoy pues tengo la mente en lo que la tengo Y, y así no se puede ni vivir, ni trabajar, ni tener nada, ni, ni hacer nada No, no, no, no, no, no. Porque yo, yo me dedico al campo y tengo una nave aquí donde tengo el terreno Y esta nave, yo aquí no puedo tener nada, estoy pagando una contribución. ¿Y para qué me sirve todo eso? Para nada. ¿Eh? Para nada. Yo tengo tra los tractores, tengo mi herramienta y tengo que tenerlos todos. Allí en el campo, a, a la intemperie, teniendo aquí una nave para poder tener mis cosas guardadas. Bueno, no. Pues sí, Isidro... sí, Ya, una, no una noche me desguasaron dos tractores aquí, una noche. Vaya, que no es la primera vez que le entran a robar. No, bo, bo, bo, bo, llevo varios, llevo varios. Sí. Y desde hace llevo tiempo, varias. y desde hace tiempo. Sí, los tractores eran ya lo menos 10 años o más. Y allí en la allí donde me han entrado antes de la noche, en, en dos semanas me entraron tres veces y se llevaron hasta los paragates. Sí. Claro, estará usted ya cansado. Pues... Claro que estoy cansado, ¿y qué hago? ¿Qué, qué, qué? ¿Eh? ...denunciar... ¿Eh? Denunciar, sí, no, pero y... ...denunciar y denunciar y que ¿Y te quedas con el papel en tu casa... Eh, ...supongo que los vecinos también... ...usted tiene un alcalde pedáneo... ...que le habrá, ya sabe... Eh, ...del enfado de muchos de los afectados... ...por estos robos... ...que lo que también reclaman es vigilancia... ...y que la policía actúe... Claro, normal, ...y normal, pueda acabar con, es que... con estas bandas... ...pero es que por allí... Eh, ...no ves pasar un coche patrulla... Eh, en todo mes. ¿Eh? Ya. Yo, yo lo que digo que, oye, estamos pagando unos impuestos, ¿para qué pagamos impuestos? Pues, ¿Eh? Isidro, muchas gracias por su relato y espero que haya oh. suerte y se acaben con, con estos robos, se acaben. Se gracias a ustedes y perdonen que a lo mejor no haya aclarado todo lo que haya que aclarar, pero estoy nervioso, no, no, no me encuentro bien, la verdad en Porque su no situación nadie se puede encontrar bien claro hmm. que a lo mejor a últimos de semana vuelven otra vez claro ¿Eh? la inseguridad hay, tengo, hay que poner las fin. puertas rotas las puertas rotas ahora las arreglo y a lo mejor cuando las tenga arregladas boom otra vez ¿Eh? pues... Eh, la colaboración ciudadana es fundamental en este y, y de aquí esta llamada. Cualquier persona que viva en El candel y vea cualquier eh, sospechoso o situación sospechosa, por favor, que informe a la policía local. ¿Ustedes se cuentan? ¿Ustedes se cuentan que sí, dando los golpes que dieron, si si si si yo y mi mujer, por ejemplo, estamos dentro? Claro. Ah. ¿Qué hacemos? Hubiera sido peor. Uh -huh. ¿Qué hacemos, eh? Uh -huh. es. Si, eh, si estás dentro, peor. Y si no estás dentro, te hacen todo lo que quieren. Pues entonces... No, que te encuentras impotente. Indefenso. ¿Eh? Eso es lo que yo pienso para mí. Lo que piensan Porque... muchos de los afectados. Claro. De, de ahí este reportaje, Isidro. Para que tomen Venga. cartas en el asunto. Y comiencen vale, pues, a trabajar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.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 ...ven a tu concesionario Audi... ...Serra Móvil Elche... ...Oleza Móvil Orihuela... ...y el Móvil Elda Petrer... ...hay un vehículo para cada persona... ...nosotros los tenemos todos... ...Grupo Serrano Automoción... ...y hoy terminamos con la crónica... ...con la crónica meteorológica... ...con el hombre del tiempo... ...Vicente Bordonado... ...El Tiempo... ...en tele Radio Marca... ...con Vicente Bordonado... ...colaboran Autofima Hyundai... La vaquería del Camp Belch de y picarinas.es Mal buen día, de momento mucho ruido, pocas nueces y es que el Frente Atlántico ha llegado desgastado, apenas nos ha dejado algunas gotas muy localizadas en el territorio que no han llegado a contabilizar los kilómetros, temperaturas nocturnas, que en la ciudad no han bajado de los 19 grados. En lo que resta de mañana, apertura de claros, viento flojo, por la tarde ambiente relativamente soleado, aunque crecerán algunas nubes de tormenta en zonas del interior norte de la provincia de Alicante, difícilmente. La lluvia llegará a nuestro municipio. El viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas no tan elevadas como las registradas durante el fin de semana. Máximas en torno a los 23-24 grados. Mañana martes predominio de cielos despejados. El protagonista, el viento de poniente, rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora, temperaturas sin ligero ascenso por encima de los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados. Miércoles ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, seguirá la situación de poniente y entre jueves y viernes mayor aporte de nubosidad, temperaturas en torno a los 27 grados. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 Y nos despedimos ya, pasan dos minutos de las 11 de la mañana. Nos vamos con Carol King, una de las hijas de Nat King Cole. Volvemos mañana. got a friend.